tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 11,2 grados de temperatura, más frío que ayer. Y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este martes 16 de noviembre. Tras la visita ayer de la ministra de Educación a Elche, ahora queda esperar a que se materialicen las inversiones anunciadas. El Instituto Periodista Vicente Verdú de Elche está terminado y hoy el Consejo de Ministros piensa destinar, como dijo en Elche ayer la ministra, pues más de 600 millones de euros para ofrecer plazas de infantil de 0 a 3 años, gratuitas a partir del próximo curso. El presidente Chimo Puig, a preguntas de los periodistas, aseguró Que el fondo de 300 millones de euros... ...que recibirá del gobierno de Sánchez... ...servirán para compensar a esta provincia... ...y el alcalde aprovechó esta visita... ...para pedirle a Puig... ...un segundo plan edificante... ...y una reunión... ...para concretar las inversiones aprobadas... ...por unanimidad en el pleno de la pasada semana... ...para que se incluyan... ...en ese fondo de compensación... ...son esas inversiones que quedaron olvidadas... ...en los presupuestos generales del Estado... ...siendo el proyecto más urgente... ...el prioritario... ...la finalización de la Ronda Sur... ...de estos temas hablaremos hoy... ...aquí, en nuestra tertulia política de los martes... ...con las portavoces... ...del Grupo Municipal de Compromís, Esther Díez... ...y del Grupo de Ciudadanos, Eva Crisol... ...también abordaremos los presupuestos de la Generalitat... ...con la presidenta de la Asociación Bolén-Palmeral... ...por la falta de inversiones que se han incluido... En el, ...para el Palmeral ilicitano. ...eso será sobre las diez y media... ...porque antes abordaremos las actuaciones... ...que Mar Gallo Ecologistes en Acción ...ha llevado a cabo con motivo... ...del Día Mundial de las Ciudades... ...y en la ronda de noticias... ...pues estaremos pendientes de esa actualización... ...de los datos por municipios... ...de la Consejería de Sanidad para comprobar... ...cómo está subiendo en Elche... ...la tasa de incidencia de contagios por COVID... ...al igual que en la Comunidad Valenciana... ...y en el resto del país... ...y daremos un repaso a la crónica de sucesos... ...hoy si sí tenemos con esa operación policial... ...contra el tráfico de drogas... ...que se ha llevado a cabo en Elche... ...con la detención de cinco personas... ...y el accidente laboral de un mecánico... ...que resultó herido ayer por la tarde... ...al quedar atrapado bajo el camión... ...que reparaba... ...a grandes rasgos este es el contenido... ...de nuestro programa La Glorieta... ...de hoy aquí en el 101.4... ...de Teleelch Radio Marca... ...un programa... ...que nunca puede estar completo... ...sin la música que seleccionamos... ...y para hoy, para, hoy, para este martes... ...comenzamos con una película de leyenda... <ríe> ...la leyenda de la ciudad sin nombre... ...un western y musical nada convencional... ...en el que Lee Marvin no solo mostró... ...sus dotes de actor, sino también de cantante... ...dando fama mundial a esta canción... ...la estrella errante, ¿la recuerdan? Through, which will Como estrella errante siempre tenemos en la cabeza a Don Quijote, ese personaje más universal de nuestra literatura. El sentimiento puro del hombre de la mancha está, representando, está representado en uno de los temas más versionados del musical El hombre de la mancha. Se trata de la canción El sueño, el sueño imposible, ya que para Don Quijote el ideal nunca fue un deber, sino un auténtico Privilegio. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invito rival, sufrir el dolor insufrible. Morí por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, ver en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzada.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 Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en el Cheparque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras El. ¿Quieres conocer las novedades del sector del automóvil y motocicleta en un solo día y gratis? IFA lo hace posible. Este año la entrada a la feria es gratuita. Visítanos y decídete entre la mayor oferta del motor de la provincia de Alicante. Tira auto Expo y sobre dos ruedas del 19 al 21 de noviembre en IFA. Es curioso. Dile a alguien que no puede. Que no puede ganar. Que no puede vestir así. Que no puede comprarse eso. Que no puede casarse ahí.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Falta un minuto para llegar a las nueve y cuarto, pero aún da tiempo para incluir otra canción, una canción que llega también al alma del cantante Joan Daussac, actor, presentador y compositor, porque la vida es más que eso». Si jij is de vida, ja, no sé. Si mastimo me seusel, i deixar mandu volven. O si un cu que no tenres, i surteveure el sol quan la pluja se veix. Si jij is de vida, ja, no sé. Si volviuregair a te ems en un món We ga naar de mar, ik ga de stad, ik ga naar de stad, de stad, de Zijn zong, de witte smisgach, dan de de Chois is la vida, hi ha molt més, i som part de i ik En zo het rest fragment, een particulier fragment. in me, maar in een fragment. En Aplaudint misèries, esquivant l'amor, ignorant la in miseries, misèries, esquivant l'amor, ignorant la mort. Aplaudint misèries, esquivant l'amor, ignorant la mort. Maar La vida es más que eso la vida va libres calca cans porta mejor 101.4 Teleelch radio marca La glorieta con Rosmarie Alonso Todos los martes en La glorieta tertulia política Pues hoy es martes y tenemos eh, tertulia política, cuando son las 9 y 18 minutos de la mañana comenzamos ya a analizar la actualidad local, que pasa por esa visita, importante visita que tuvimos ayer de la ministra de Educación y decimos que fue importante porque vino, pues no a inaugurar, pero sí a ver un instituto totalmente terminado. Bueno, nos lo contará eh, la portavoz de Compromís Esther Díez. Eh, ¿Cómo fue ese acto, esa visita eh, ayer en el Instituto Periodista Vicente Verdú? Porque hoy tenemos en la textura política participa en representación del Gobierno la portavoz de Compromís Esther Díez. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Y le acompaña también la portavoz de Ciudadanos Eva Crisol. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, pues um, Esther, comenzamos contigo porque decimos que es importante. ¿Vino a inaugurar el instituto o vino simplemente a visitar unas obras ya terminadas? Porque si está terminado el Instituto Vicente Verdú, ¿qué, qué queda ahora para, o qué va a suponer? ...para el resto de, de institutos. Bueno, pues en primer lugar... ...la verdad es que ayer fue un día muy importante para la ciudad... ...porque eh, la Consejería de Educación... ...ha conseguido dar respuesta a una demanda que tienen... ...desde hace muchos años... ...los padres y madres del PLA... ...que al final pues merecían ¿no? ese instituto... ...a que a poder llevar a sus hijos en, en su propio barrio... Y, ...y ha sido una realidad además... ...antes de lo previstas esas obras... ...o sea que eh, ha funcionado muy bien todo el proceso... Ahora lo que vamos a conseguir con la construcción de este centro es además eliminar los barracones de la Torreta, eh, que se va a convertir además pues, en un centro de, de secundaria, porque ahora a partir del mes de enero los alumnos de secundaria y bachillerato que actualmente cursan en la Torreta ya se desplazarán al Vicente Verdú, y en septiembre ya entrarán además los alumnos de los colegios adscritos del barrio del Pla. Con lo cual ya en, en unas semanas, nada más vuelvan de las vacaciones de Navidad, ya la actividad, en este caso todavía, de la Torreta como tal, centro, pero desplazados ya a, al instituto que, que les pertoca, pues ya empezará a, a funcionar. Bien, Eva... A vosotros, a, a ustedes, los de Ciudadanos, a la oposición, no les invitaron a ese acto. No, nosotros... Y eso que Esther ha dicho que fue un día importante. Sí, y una pena, ¿eh? Te he dicho que, que, que, que me parece que tenía que haber estado allí, desde luego. Bueno, pues eso consideramos nosotros, que teníamos que haber estado allí, porque no se trataba de una remodelación de un aula, ni nada por el estilo, se trata del Instituto Vicente Verdú, que lleva muchos tiempos, mucho tiempo pe pendiente de, de, de construcción y de y pues, muchos ilicitanos pendientes de que este instituto se construyera porque sabemos que hay una gran población eh, educativa que ha tenido que estar repartida en otros centros porque no podían acudir al que le correspondía por zona. También tenemos que tener en cuenta que han habido bastantes eh, problemas a la hora de las ascripciones de los centros porque han habido centros escolares que no querían ascribirse a este instituto o que querían seguir... Que siguiesen yendo los mismos colegios, que correspondiesen los mismos colegios de primaria y secundaria de primaria a, a sí. los centros a los que estaban adscritos, y eso lo hemos tenido en los Consejo. consejos escolares. Pero bueno, al final es un avance, eh, que llega muchos años tarde, porque yo recuerdo hace... ¿De memoria sabemos las ascripciones? Sí. sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué colegios son los, dos, los claro. alumnos? Tienen que ir. Supongo que serán todos los de la zona del Pla. Son Había problemas de, con de, la Galia. Bueno, son de los no sé colegios ellos. Luis Vives, el Pla, Dama de Elche y Jorge Guillén los que irán a este centro, que además pasará a ser el más grande del municipio, con 1.400 alumnos con lo que la cercanía y del campo también. Pues en este caso eh, el cole Garrofes de Matola no, no, no, no, no. y el número 49 pasarán a estar inscritos al Instituto de La Falla y el alumnado del Colegio Reyes Católicos se escribirá al Instituto de la Asunción. Exacto, Esa no. es la reordenación que conlleva Que de, además se ha también, también ayer. ¿no? Sí. Una reordenación está... consensuada en los consejos escolares. De... Me ha costado. Ha costado, según Eva. Ha costado porque habían algunos centros que estaban adscritos al Severo Ochoa, si no me equivoco, que, había que, que querían que se cambiaran, los centros querían que continuaran en ese, en ese centro escolar y, y aparte también el Severo Ochoa quería continuar como lo tenía y bueno. De todos modos, es verdad que llega después de muchísimos años. Yo recuerdo que Que había gente a principio de la anterior legislatura que preguntaba: ¿Cuándo va a estar el, el, el número 11? Era entonces, ¿Cuándo sí. va a estar el número 11? ¿Cuándo va a estar el número 11? Porque a mi hijo le toca, pero ¿a mi hijo le toca cuándo? Buah, dentro de no sé cuántos años, pero es que, claro, como no sabemos. O sea, que es algo, como ha dicho Esther, bastante importante. Eh, mm. Espero que la transición de, del traslado de un centro a otro. Sea, sea buena, que sea Sin correcta, problema. que no tenga problemas, ya que los padres no se quejen, los, que además profes, al revés. Los profes ya están en ello. En y eso. además, eh, no empieza, evidentemente el instituto empezará a funcionar el próximo curso, pero hay un traslado de alumnos de bachillerato de la torreta y, eso secundaria. y secundaria. ¿Eso qué significa para la torreta? Pues eliminar esos barracones que existen actualmente para poder acoger a todo el alumnado con el que cuentan. Y como digo, también eh, ahora pasa a destinarse la Torreta a ser ese centro de eh, formación profesional, que además sabéis que desde la Consellería de Educación se le está dando un fuerte impulso también a, a la FP. Y lo que nos permite pues, es eso, reordenar el mapa escolar de manera que eh, bueno, pues los centros estén menos saturados y las condiciones en las que uh -huh. estudia todo el alumnado sean mucho más dignas. Esther, Eva no estuvo allí. Eh, ¿tú, ¿Qué pasó? Tú sí, tú <risa> sí. ¿Qué dijeron? No, eh, el, no, no, me gustaría saber cómo ha quedado el centro... Pues, pues, eh, ¿Hubo, eh, um, destapó alguna plaquita la ministra o simplemente no, fue ya, una visita? Ya no hacemos ah, esas no. inauguraciones de placas porque entendemos que, bueno, al final las obras son una realidad porque la ciudadanía reclama que estén, no porque el político de turno eh, esté allí o no. Eh, en ese sentido, bueno, os tengo que decir que el centro ha quedado muy bien, la verdad es que es un centro que impresiona por lo grande que es, a mí por lo menos me pasaba esto, además incluso unas pistas deportivas muy amplias que estamos trabajando desde el ayuntamiento... Eh, para coordinarnos con el centro y que también puedan ser utilizadas por la ciudadanía y, y aprovechar ¿no? esta infraestructura que, que se ha creado. Eh, bueno, pues... Eh... Al final, con, con todas las mejoras, ¿no? Que, que y es ya... un edificio sostenible. Sí, efectivamente. Moderno, ¿no? sí, sí, Bueno, sí, moderno ya, es. Ya, ya es además, amplio también. Sí, porque... muy amplio. Eh, las vistas, por ejemplo, de la parte de arriba, de la parte de la biblioteca, es que son, son estupendas. Son una zona también uh -huh. pues, muy tranquila, lo cual uh -huh. se agradece, ¿no? Yo creo, para, para poder dar clase allí. Y, y como digo, ¿no? es, al final, eh, da alegría, ¿no? Un centro que, que va a acoger a 1.400 estudiantes, por tanto, con muchísimas aulas. Ayer estuvimos viendo también pues, la parte de de los laboratorios, la parte del gimnasio, eh, así que ya eh, estamos a punto ya de, de verlo rodando. Tengo que decir también que pues, estamos trabajando para ver eh, cómo garantizamos la llegada del transporte público, allí tenemos claro. algunas de las líneas más importantes y también además ya tenemos demandas de ubicar allí una estación de bicielts Entonces, saben que estamos trabajando en la instalación de 11 estaciones nuevas que ya están en curso en estos momentos, pero la idea es que con el presupuesto del próximo año, pues la primera que podamos poner en marcha sea precisamente ahí junto al centro. Lo necesitarán los alumnos. Algo, algo muy importante a lo que has medio hecho alusiones a la forma de acceder. Hay claro. una parada de autobús justo en la puerta, bueno, sí, en la, en la recta hay una parada de autobús, pero habrá que hacer un replanteamiento de... ...del tráfico o una reordenación de la zona... ...porque si ahora que no está en funcionamiento... ...el Instituto Vicente Verdú... ...se montan unas colas increíbles para llegar... ...por ejemplo, yo en mi caso a, a Matola, a Salesianos... ...o a Carmelitas o acceder a las fábricas que hay por allí... ...a esas horas, a las horas puntas, Madre a las 8 mía. de la mañana... Eh, ...habrá que ver la solución que se le da... ...porque sí que es cierto que para estar allá... ...a las 8 de la mañana, desde la zona pues no muy lejana, como no salgas de tu casa a las siete y media no llegas. Bueno, lo primero Eso que es un la, la solución allí pasa desde luego por acabar la Ronda Sur, que es competencia del Ministerio Entonces, de Fomento. hay que acabar la Ronda Sur. La, la única solución a todo el entorno. Y... Eh, que quiero recordar que Pero la anterior legislatura... es que me temía, que dijeras que no. la única solución es la Ronda Sur. Bueno, bueno no, porque... Quiero recordar que la, que la anterior legislatura, entre la Concejalía de Mantenimiento y la de Movilidad, realizamos la rotonda de acceso al Hospital del vinalopón, sí. en, en, el, ah, en la cierto. Avenida Adolfo Suárez, que ha ayudado... ...a reordenar el tráfico del entorno... ...desde luego es ya están no los técnicos trabajando... ...porque para que los oyentes lo sepan... ...la puerta de acceso al instituto... ...no será la de la avenida Alcalde Ramón Pastor... ...sino no que la, será la trasera... ...la, la de, eh, de Presidente modos, Adolfo Suárez... Eh, ...y por tanto pues bueno... Eh, ya, ...ya están trabajando los, los, los técnicos... ...y en el caso del autobús urbano... Eh, ...tenemos la línea cada uno de cada dos que pasan por el entorno y pues igual ahora es el mismo pues la que la parada de autobús está en una zona ah, muy conflictiva está viendo cómo poder acercarla a la que será la puerta real de, sí. de acceso pues del fíjate instituto. yo creo que hay una actuación similar o del estilo a la que se ha hecho en el acceso al Vinalopó con esa especie de entrada de acceso que no llega a ser carril o sea que es carril pero el acceso que hay al Vinalopó sí. eh, por esa calle que es en la rotonda que se ha hecho uh -huh. nueva ...un acceso de ese estilo que... Es parecido, una, pero no es lo mismo rotonda, a lo que hay. Hay una rotonda a pocos metros antes, o sea, no se puede ubicar otra rotonda. No, no, pero está... me refiero, la rotonda modificarla, esa, modifi esa rotonda modificarla, intentar hacer un carril de acceso, no sé, eso habría que estudiarlo, pero algo así del estilo a lo que hay de acceso al Vinalopó estaría muy bien. De todas maneras, por eso digo, también vamos a, a intentar fomentar la llegada con transporte público al centro, que es lo que al final lo que... al final lo que reduce atascos es poder sumar a más personas bueno, al transporte público. Pues os estoy oyendo y creo que la oposición va a criticar ahora precisamente que no se hayan resuelto los accesos a un instituto tan importante como el bueno, periodista Vicente Verdún. Los, los accesos están resueltos. Bueno, habrá que ver, pero, eh, Esther, habrá insisto, que ver cuando llegue el momento. Es, es el mismo problema de la Rotonda del Alto. Insisto, insisto, por muchas vueltas que le demos y el caso de la Rotonda del Aljub es igual, uh -huh. si no hay una finalización de la Ronda Sur, no va a haber pues, una solución completa al problema. Pues los periodistas estuvimos a la caza. No sé si usted, Esther, estuvo también al quite ¿Qué pasó? Chimo Puch vino y el alcalde estaba con él. ¿Oyó al alcalde decirle: Chimo? Que necesitamos que la Ronda Sur se financie ya, sí o sí, con esos 300 millones de euros. Pues yo la verdad es que no lo algo. Yo no lo escuché no porque, lo éramos, pero porque éramos muchos ayer y es verdad que, que estábamos a otra cosa. Pero yo insisto, eh, por supuesto que le tenemos que pedir a la Generalitat que ese fondo de 300 millones que le ha transferido el Gobierno eh, suponga que va a haber inversiones para infraestructuras en Elche. Pero primero, a quien hay que pedir eso es al Gobierno Central que es la administración competente para desarrollar esa infraestructura. Pero no nos lo ha dado en los presupuestos del bueno, estado. Bueno, nosotros lo hemos eh, propuesto en esas enmiendas nosotros también y, y lo vamos a a seguir reclamando hasta digo, porque a quién hay que pedirle primero esa esa actuación, es al gobierno del Estado, sí. que es a quien le corresponde y eh, después si nos incluye pues bueno, por, supuesto que, que salen salen ambas. por si acaso no lo hace uno, que lo haga la otra. Pero, ¿qué, qué os parecen las declaraciones de Chimo Puig? Porque se lo preguntamos y dijo que ya lo había anunciado, y es cierto, en su discurso de la noche de la economía alicantina, no sé si estuvisteis alguna de las dos, pero ya dijo que sí, que esos 300 millones de euros parece que casi la mayoría van a ir a la provincia de Alicante, porque ha sido la más castigada bueno, por ver, los presupuestos. Es, es una buena noticia que desde luego la Generalitat Valenciana tenga esa sensibilidad y buena parte de ese dinero venga a financiar infraestructuras de la provincia de Alicante y en particular del municipio de Elche. Pero la pena es que cuando el Estado hace esa dejación de funciones nos está restando en realidad inversiones porque si el gobierno central financiara las infraestructuras que le corresponden eso permitiría que con ese fondo que le transfiere la Generalitat Valenciana podamos disponer de dinero para llevar a cabo otras actuaciones. Quiero recordar que la Consellería de Movilidad ha desarrollado ese plan, ese plan de movilidad de las áreas de Elche y Alicante que propone inversiones como esos autobuses rápidos que nos conecten con los municipios cercanos, autobuses de alta capacidad, que serían además eh, eléctricos y permitirían tener muchas frecuencias con los municipios eh, limítrofes. y es una pena porque sí... Digo, el Estado financiero lo que le corresponde, ese fondo nos podría servir para otras actuaciones que también son necesarias. ¿Están ustedes de acuerdo en esto? Eh, porque en el Pleno Extraordinario ya lo pusieron de manifiesto. Hubo unanimidad para reclamar a Chimo Puig esa, ese dinero. Claro, es que era necesario. Es que lo que, no, lo que no es de recibo... Yo aquí no estoy de acuerdo cuando se habla de que tiene, el señor Puch tiene una especial sensibilidad en estos momentos. Es que en la provincia de Alicante y en concreto Elche se han visto totalmente abandonados ...por los presupuestos generales del Estado... ...por los presupuestos del Gobierno de España... ...así que es cierto que como ha dicho Esther... ...me imagino, yo desde luego desde Ciudadanos... ...hemos presentado enmiendas en ese sentido... ...igual que ha explicado ella que desde su grupo... ...también han presentado enmiendas... ...pero no se trata solo de eso... ...no se trata de que ahora Chimo Puig... ...porque haya visto eh, que nos da la espalda... ...en el Gobierno de España... ...tenga que tener una especial sens sensibilidad... ...es que no la ha tenido nunca... ...es que la provincia de Alicante... ...tanto los presupuestos generales del Estado... ...como los presupuestos de la Comunidad Valenciana... ...siempre han sido... Peores para nuestra provincia, o sea, los que menos hemos recibido siempre mm. hemos, recib hemos sido los de la provincia de Alicante. Y en relación a, a los presupuestos generales del Estado y a la financiación, bueno, pues como ha dicho Esther antes al principio, antes de empezar, mm. el día 20, el sábado, tenemos una concentración en mm. la que estamos todas las fuerzas políticas excepto Vox todos los grupos políticos que estamos en el en la federación valenciana de municipios y provincias en, en, en Valencia y aquí en Elche, bueno, la mayoría de los ayuntamientos para reivindicar precisamente que esas, esa financiación justa eh, se, se aplique a la comunidad valenciana que lo que no es normal uh -huh. es que haya comunidades autónomas que tengan eh, una renta muchos, mucho más elevada por ciudadano que para nosotros y luego las inversiones y las infraestructuras, etc. Y pues, además no es cosa de ahora, es que pues, es cosa de hace ha muchísimos años. Ha introducido años. el tema que quería preguntarles porque en la Junta de Gobierno se aprobó sumarse precisamente a esa campaña de movilizaciones emprendida en toda la comunidad valenciana para protestar contra la infrafinanciación que sufrimos. ¿Por qué? ¿Por qué esta injusticia durante tantos años? ¿Qué ha pasado Pero con yo, los gobiernos? Bueno, y encima yo, yo, yo, que son del mismo color político yo creo ahora, que, o sea, que es que ni siquiera son de diferente creo, color. Eh, lo han sido en, años oca en, en anteriores ocasiones bueno, y la realidad es que ni, eh, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista bueno, han dado solución a este problema. Para que los oyentes nos entiendan, porque yo creo que es importante claro. que expliquemos en detalle qué supone para cada uno de nosotros esta problemática, final quiere decir que el Estado recauda unos ingresos que reparte entre las autonomías. Y en el caso de la comunidad valenciana estamos siempre discriminados, siempre a la cola somos una comunidad pobre que además tiene que contribuir a ese bote común, por lo tanto la situación es absolutamente insostenible, eso nos genera una deuda que, que eh, lastra desde luego la situación financiera de la comunidad valenciana Pero además tiene consecuencias sobre los servicios públicos. Aunque eh, el gasto que se está haciendo desde las consellerías en ese gasto público es importantísimo, como no contamos con esa financiación por parte del Estado, no nos podemos equiparar al que hacen otras comunidades autónomas. Y por tanto, cuando hablamos de infrafinanciación, hablamos de no contar con los recursos suficientes para las competencias que las autonomías tienen transferidas y que son tan importantes como la sanidad, la educación o la dependencia. Así que eh, yo creo que bastará de hablar acuerdo conmigo. Eh, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que pueda participar de esa manifestación que será este sábado a las seis de la tarde desde la Plaza de Luceros de Alicante. Además el recorrido tampoco es muy Exacto, y que largo. vamos a estar pues, pues prácticamente, todos... prácticamente todos los, <risa> los grupos eh, políticos y que va a ser una manifestación unitaria con el objetivo de reclamar al gobierno central que acometa ya esa reforma del modelo de financiación. Claro, porque al final de lo que se trata es de que todos los españoles tengamos los mismos accesos como ya ha uh -huh. dicho a la sanidad a los servicios sociales a la educación y que no haya diferencias entre unas comunidades uh -huh. u otras porque como ella dice y como uh -huh. es que consta además en el manifiesto que se va a leer eh, resulta que nosotros aportamos y mucho más que otras comunidades claro, es y muy sin sangrante. embargo recibimos muchísimo Bien. menos es muy sangrante Al lo final, que estáis diciendo se lo llevan todas las por desgracia bueno, las, el las es autonomías más, más nacionalistas un, re, un no, reparto hostia, bueno algunas sí algunas sí en realidad, además Cantabria es en realidad la que sale mejor en ese proceso pero bueno al final no, se no, trata no de ser más que nadie pero no, ser, pero de, no un, de ser menos desde exacto, luego de, de rectificar este reparto tan injusto y sobre todo para la comunidad valenciana hemos tenido la oportunidad, estáis de acuerdo, hemos tenido la oportunidad de ver a Pedro Sánchez aquí en la Comunidad Valenciana dos veces en aquí sus no. congresos. Sí. Bueno, en la Comunidad Valenciana, <risas> en Valencia y Benidorm, en esos congresos socialistas. Ustedes no son socialistas. Eh, pero, ¿cómo han visto ustedes eh, eh, los discursos en el Congreso Federal? No dijo nada. Pero en este eh, regional sí lo dijo, en Benidorm, sobre la infrafinanciación. ¿Cómo veis al presidente Pedro Sánchez con respecto a esta injusticia? ¿Creéis que tiene intención de rectificar este reparto o este modelo fiscal tan difícil? de modificar. Es que, es que el señor Sánchez es una declaración de intenciones andante es la única, es la única respuesta que le puedo dar yo ahora mismo porque creo que eh, su política se basa en declaraciones de intenciones que no llegan a ningún sitio vale, Oye, ideales. Lo ¿no? que iba a decir es que días. desde luego los ilicitanos y ilicitanas eh, no nos va a solucionar eh, esta situación las buenas palabras nos la soluciona el dinero y eh, eso es lo que venimos reclamando la ministra de Hacienda desde hace años. De hecho, nuestro apoyo Yo, en su momento al gobierno de Pedro Sánchez, venía condicionado a que esa reforma de la financiación se acometiera. El compromiso es que pueda llevarse a cabo este, este otoño, antes de que arranque el proceso, antes de finalizar el año. En eso seguimos trabajando desde Compromís y mmm, Como es un asunto prioritario, nos sigue llevando eh, buena parte, desde luego, de, de ese día a día, tanto en el Congreso como en el Senado. Y, en todo caso, yo tengo que decir que este fin de semana pues, nos ha ido mucho a Pedro Sánchez porque lo que he estado es en el acto de mis compañeras en Valencia, bueno, que, a las que no han comparecido de Mónica Oltra, Ada Colau, Yolanda Díaz... Mónica García y Fatima Hamed en ese acto que tuvimos en el Teatro Olimpia de Valencia. Oye, que lo incluye, Eva, ¿podrías estar tú en, ese, en esa no otra forma Tampoco. de hacer política? ¿Podrías Tampoco. estar en esa plataforma? ¿Eres Por, ahora mujer? No. Por ahora no. Por ahora no. Eh, ¿Qué pasa con esa plataforma? Eh, ¿Cuál es el, el futuro? Bueno, eh, el acto que estaba convocado el sábado en Valencia era pues, oh, un acto convocado para hablar, para dialogar y para escucharnos. Que Creo que en estos momentos en que el odio de, de, domina en muchas ocasiones los discursos políticos, era más que necesario. De hecho, si algo se respiraba el sábado en Valencia era muchísima ilusión. Eh, la verdad es que fue un chute de energía poder participar, ver eh, tantísima gente con ganas de, de que se desarrolle esa otra manera de hacer política que desde las formaciones que estábamos representadas en ese encuentro eh, se, se lleva a cabo en el día a día y eh, por tanto eh, digo, no, no suponía eh, eh, nada más desde ese punto de vista uh -huh. electoral que algunos han querido atribuir pero eh, yo creo que en un contexto como este pues... en el que tenemos la amenaza de la extrema derecha es importantísimo que sumemos fuerzas oh. y eh, ayer el, perdón el sábado pues, vivíamos eh, ese punto de partida de algo que yo espero pues... que que al final pues, tenga un recorrido importante porque hay mucha ciudadanía eh, esperando a que eso se haga realidad. Pues oyendo a Esther eh, hablar de ese acto, eh, ¿piensas, Eva, que puede ser el principio del final de compromiso y el inicio de una nueva plataforma política para las próximas elecciones autonómicas Pues, <coughs> pues y locales. no lo sé, yo ahí no, no tengo mucho que decir, Por eso la te verdad... he preguntado si tú también estarías... No, yo ahí no, ahí no tengo mucho que decir, la verdad, porque, bueno... ...cada uno sabe lo que se cuece dentro de su casa... Y ellos, no sé yo, quiere la visión que, que tienen ¿tien ellos ahora mismo de su situación. Quiero decir que en ningún caso <risa> se supone ninguna desaparición. O sea, todo eso, todo al contrario, todo al contrario. Bueno, ¿no? o en sea, las últimas elecciones comparecieron nos, también con otros grupos políticos. Han que han por cantado, cierto Me ha encantado han la respuesta de Eva. Yo ya tengo bastante con lo mío. <risa> claro. <risa> Quiero decir que, en todo, que en, todo caso, en todo caso, nosotros que somos precisamente una coalición, lo que estamos es acostumbrados a compartir espacios y a dialogar con otras fuerzas eh, hermanas, podríamos decir. ...es decir, y por tanto... Al final es al revés, al final es que la fórmula de compromiso, que al final es una suma de partidos, cobre mucha más fuerza eh, y, y como ya hemos hecho eh, en otras ocasiones, pues vayamos de la mano de, de aquellas personas que, que bueno, tienen pues, un discurso como el nuestro y, y suman y bueno, e ilusionan. Con Podemos economía. al final tampoco resultó tan... Bueno, pues eh, todavía, tan todavía esto, como ha dicho, eh, queda, Esther, mucho. Eh, queda recorrido. Venga, vamos con lo inmediato. Vamos. Hemos hablado de esa manifestación, que habéis hecho un llamamiento para estar el, el sábado a las seis en la plaza de, Luz, de Luceros y reclamar ese reparto justo de los fondos del Estado que nos pertenece a los valencianos y vamos ahora a hablar de ese acto también suponemos que va a ser muy emotivo en el momento en que la escolonía y la capella van a actuar mañana en la plaza de Baix para rendir homenaje a las víctimas del COVID. Son muchas las muertes que las personas que hemos tenido que despedir ...por esta maldita pandemia en Elche... ...y también tenemos mucho que agradecer... ...a todas las personas de los servicios esenciales... ...que estuvieron en el peor momento... ...ayudándonos a todos a sobrellevarlo... ...¿cómo pensáis vosotros Eva?... ...¿piensas que es el momento?... ...la ciudad está preparada para rendir homenaje... ...a las víctimas del COVID... ...cuando estamos viendo que están subiendo la, los contagios en la Comunidad Valenciana, aunque parece, y hay que esperar a hoy, a la actualización de los datos, que Elche parece que está contenida esa tasa de incidencia, es, bueno, crece ligeramente. El, ¿Es el momento oportuno? A ver, el momento, si nos pusiéramos a pensar así, nunca encontraríamos el momento, porque la pandemia no ha... O sea, el COVID no ha desaparecido. No. El COVID no ha desaparecido y creo que vamos a tener que aprender a convivir durante mucho tiempo con él. Por desgracia, eh, con unas medidas... Eh, sanitarias mucho más efectivas, ¿no? con una vacunación, con más concienciación por parte de la ciudadanía, pero bueno, si eh, nos pusiéramos a pensar en eso, nunca sería el momento. El caso es que este, este acto de reconocimiento viene siendo exigido por la ciudadanía, por, de, por diferentes sectores, por grupos políticos, etc., desde hace mucho tiempo, entonces quizás pues, había que hacerlo. Ya se ha hecho ese reconocimiento en muchos municipios vecinos, en muchas ciudades, Y al final lo que quiere demostrar Elche es que está con esas personas eh, con las que ya no están, con las que han trabajado y con las que han luchado para que, para que Elche haya, tenido, bueno, pues haya podido salir adelante en esos momentos tan complicados. Rendir homenaje a todos los que han fallecido, a los que han sufrido, ya no solo que han fallecido, pues que han sufrido económicamente también la crisis, los que han trabajado para que para que hayamos tenido esos índices al principio tan buenos, luego no tan buenos, pero mm. todos han trabajado, eh, desde la persona que estaba en un supermercado hasta el policía, pasando por el, por el sanitario. O el trabajador de, hecho, de limpieza. O, o trabajadores de limpieza. De hecho, estamos viendo reconocimientos en todos los actos que estamos mm. yendo... Últimamente, eh, los reconocimientos se los están llevando todos los sanitarios y todos los servicios esenciales que han estado trabajando durante la pandemia. Entonces, bueno, pues es un reconocimiento que yo creo uh -huh. que era necesario y que la gente también lo agradece. La verdad es que es un acto, el equipo de gobierno, ¿quién lo está preparando? Porque ya llevan eh, semanas que se aprobó, eh, lo ubicaron el 17 de diciembre. ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué un miércoles? Eh, ¿Por qué la plaza de Baix? Eh, ¿Tienes...? respuestas para estas bueno, preguntas, es acto es todo importante que se hace porque va a ser de uno Valls. de los actos, bueno, yo creo que el, el, el, el primero. primero y el más importante. Sí, viene ya organizándose desde hace tiempo por el servicio de, de protocolo eh, y al final busca hacerlo en el lugar más simbólico de la ciudad, que es la Plaza de Vaz, para un acto que yo creo que lo que busca es que, bueno colectivamente, ¿no? Darnos ese cariño que nos necesitamos después de, de tantos meses tan oscuros, de tantos meses de sufrimiento, de un episodio que eh, será el que más nos ha marcado en la historia reciente Ajá. y que merece como mínimo, ¿no? Que, eh, pues... Eh, juntarnos con las condiciones de seguridad, por supuesto, pero juntarnos ¿no? para expresar esos sentimientos que se han ido almacenando a lo largo de, de todo este tiempo. Hace falta ¿no? ese, ese proceso de, de cuidarnos, de curarnos un poco también de estas heridas y yo creo que ese al final es, es el objetivo del acto, en el que por una parte se rinde un homenaje a las personas que han sido víctimas de esta pandemia, que al final es la peor cara desde luego de esta crisis sanitaria y por las que eh, ha habido muchísima gente trabajando a lo largo de todo este tiempo, pero también, desde luego, a esos servicios esenciales que han hecho que el mundo siguiera funcionando a pesar de la situación terrible que, que estábamos pasando. Tengo que decir que será en la Plaza de Baix, en caso de que las condiciones eh, meteorológicas lo caso, permitan, sí, no y si sí. no, habrá, será en, en, B el, B en el Gran en Teatro. El gran teatro. Bueno, en todo caso, como digo, con el objetivo ese. ¿no? Pero, pero creo que es importante también hacer esa reflexión de que, desde luego, esto no es... Eh, ...un punto final a la pandemia... ...porque desgraciadamente sí. no nos ha abandonado... ...tenemos que seguir haciendo esa pedagogía... ...de la importancia de seguir... Eh, ...siguiendo las recomendaciones sanitarias... ...porque las cifras están ahí encima de la mesa... ...pese a que... Eh, ...obviamente lo más normal es que no vivamos un escenario... ...como el de las anteriores navidades... ...porque el proceso de vacunación se ha realizado con éxito... ...y de hecho estamos ya... ...en esas terceras dosis... Eh, ...sí que desde luego tenemos que seguir llevando... ...todo el cuidado del mundo para evitar que suban los contagios, por los perjuicios que eso tiene en la salud, pero ya sabemos también que sobre muchos más ámbitos de la vida. Hemos visto que todas las ciudades tienen una, eligen una partitura, una música, como una emocional, como me, en memoria de todas las personas que nos han abandonado por culpa del COVID. Supongo que Elche tiene su propia partitura, es el de la Festa, Ya lo, hici lo hacíamos en los balcones, eh, lo escuchamos durante el confinamiento, el Gloria Patri estará presente también en este acto. Efectivamente, ese Gloria Patri que entona la capella del Misteri dels estará sonando en, en ese acto como lo ha hecho acompañándonos muchos días a las 8 de la tarde durante el confinamiento, que era ese momento tan emocionante ¿verdad? De, en en, en pues ese es, contexto de silencio mm. y tristeza cuando escuchábamos las campanas uh. y, la, y la pieza final del misterio, pues cómo no mañana también además va a ser protagonista pues de la Es una pieza muy representativa para todos los señores Pero ¿sabéis lo que puede significar esto? Eh, escucharlo, sacarlo de Santa María, escucharlo en la Plaza de Baix, eso quiere decir que cuando volvamos otra vez a escucharlo en la Aní del Alba o en Santa María, bueno, el llanto va a ser difícil de contener, desde luego, porque lo tenemos muy marcado en la piel como ilicitanos. Sí. Hablando de la Aní del Alba, celebrasteis eh, la fiesta de interés eh, turístico nacional. ¿Tendremos NID del Alba pronto? Ojalá. Que sí. El alcalde es, dijo que sí, que espero, sería maravillosa. Es, espero que sí. Si es que sí se podía. Desde luego, eh, las previsiones es que pueda desarrollarse en 2022 y eh, hacerlo como se merece después de dos años sin Exacto. nuestra NID del Alba y después, desde luego, de esta Declaración de Interés Turístico Nacional. Así que uh, lo que tenemos que hacer es ser todos responsables para mm. que, desde luego, las condiciones sanitarias acompañen y que el, la noche del 13 de agosto de 2022 podamos recordarla, desde luego, como una noche mágica. Eh, ¿Esta declaración viene a blindar, a proteger esta fiesta de las normativas europeas que restringe el uso de la mm. pólvora? Bueno, de hecho, eh, la Comunidad Valenciana en general ha ido trabajando mucho ese tema a lo largo de los años y hemos conseguido ¿no?, salvaguardar nuestro patrimonio eh, Patrimonio festivo de, de estas normativas que al final pues vienen a regular otro tipo de, a, y a limitar, de actuación. ¿no? exacto entonces yo creo que eh, bueno el el, el el sector ha sabido trabajarlo bien eh, durante no ahora, sino ya desde hace años y por tanto bueno desde luego es una una garantía no ...para continuar con un acto que además recuerdo... ...que es un acto que, que acompaña a la fiesta como tal... Eh, eh, ...y que yo creo que además... Pues, eh, ...si hubiera una futura remodelación de la ley del misterio... ...debería incluirse también como un, una actividades a proteger. <risa> Bien, hemos hablado de la Nid del Alba... ...nos queda por hablar de, la, de otra celebración... ...de otro aniversario que sí se celebró... ...se pudo después de aplazarlo... ...es el aniversario de la Dama de elche de la Dama de Ilche, ...en el centro de congresos, allí se reclamó de nuevo el regreso... ...por parte de la Real Orden y de todos los invitados a que acudieron a esa gala... ...y precisamente ese viernes por la mañana... Eh, ...también se anunció por parte de algún representante del equipo de gobierno... ...que el proyecto museográfico del MAE... ...para albergar el busto íbero... ...pues está finalizado... ...o sea que este mes eh, lo reciben... ...Eva... Si bueno, ¿Cree usted que la cesión temporal está ahí a la vuelta de esquina como pues, nos quiere hacer ver pues, no el alcalde? Lo sé. No lo porque, sé. Porque eh, Compromís no habla mucho de, de este asunto. No lo bueno, sé. Yo no, lo mucho. No, lo sé sí, bueno. no lo sé sinceramente porque esto es algo que están, que se reitera tanto en el tiempo. Eh, primero era el 120 aniversario, 121, 122, vamos por el 124 y se quiere que sea en el 125 por fin en 2022. Eh, el alcalde también explicó. Eh, pues los cambios que han habido en el Ministerio y que por lo tanto eh, uh -huh. han hecho que, la, que, que las conversaciones y que las peticiones pues hayan ido frenándose y cambiando a lo largo de este tiempo, lo que sí que es cierto es que, que, bueno, que aquí en el se empezaron ya a hacer esas adecuaciones y esas adaptaciones por si venía la dama, yo no lo tengo claro que esa secesión temporal se realice en 2022, no por nada, sino porque, bueno, pues porque las promesas han sido reiteradas y hasta la fecha se ha hablado mucho y luego no se ha hecho nada. Entonces esperemos pues, que, que podamos disfrutar en su 125 uh -huh. aniversario, que parece que, como dijo la presidenta, era un año redondo, no era un sí, año sí. especial. Bueno, compromiso y dice mucho, sobre todo Joan Baldoví no, Carles, Carles Mulet. Mulet, en el Carles Senado Mulet. también, el senador, uh -huh. eh, reclamando la cesión eh, ...definitiva, pero al margen de ello... ...el, el proyecto museográfico, es, eh, ¿vendrá este mes de noviembre? Yo por lo que conozco, eh, la idea es que se pueda entregar ya... ...el proyecto por parte de la empresa que lo ha redactado... ...y lo que sí que hemos contemplado es esa partida... ...en el presupuesto para 2022, por tanto... ...el trabajo del Gobierno Municipal va encaminado... ...a que el, el próximo año se den las condiciones para eh, esa remodelación del museo que pueda acoger a, a la dama. Ya sabéis que Compromís, desde luego, somos firmes defensores de un retorno definitivo. Lo hemos eh, propuesto, de hecho, así hasta en las enmiendas que presentamos al Presupuesto General del Estado y lo defendimos en ese pleno que tuvimos la semana pasada. Lástima que el Partido Popular no quisiera apoyar esta reivindicación como tampoco lo hizo cuando nuestro senador Carlos Mulet lo hizo en esa Comisión de Cultura. Eh, nosotros vamos a seguir reivindicando esa descentralización de la cultura, entendiendo que la gama eh, donde más valor cobra es en su contexto de origen, eh, así que desde luego nuestras actuaciones van a ir encaminadas. Que viene de manera temporal? Desde luego será una buena noticia pero eso no va a dejar nuestro empeño de que haya un retorno definitivo del gusto. Quedan pocos minutos y aún hay temas eh, que hablar y después de hablar de la dama del misteri, pues nos queda el palmeral. El Ardelgat, ¿por qué eh, está en ese estado tan lamentable? Desde Ciudadanos también ustedes se suman al PP, a Bolen Palmeral, que ha denunciado en estos días... El estado lamentable. ¿Has podido ver, Eva, has podido ver en qué estado se encuentra? Bueno, yo, yo lo vi, eh, no lo he visto esta, esta última semana, pero creo que fue aproxima hace, hace un año, aproximadamente hace un año que nosotros ya estuvimos allí y el, la situación era similar a la que se ha mostrado estos últimos días. Es lamentable que se encuentre en ese estado. Sí que es verdad que sabemos que hay pues, gente que pernocta allí. Y que va y yo recuerdo la última vez que fui que había un señor recogiendo dátiles y mucha gente que va allí a recoger dátiles y a pasear. Y lo lamentable es que eh, muchos ilícitanos se acercan a pasear a aquel recinto y está en un estado deplorable, porque ya no es solo la vivienda, es que son todos los huertos, es que está totalmente abandonado. Está totalmente abandonado. Y la promesa de, de recuperar ese huerto y de recuperar la casa y recuperarlo es eh, reiterada desde hace muchos años y no se ha hecho nada. Había una partida de, de, de, desde la Generalitat, si no recuerdo mal. Bueno, Vicent Marzabino... Cuando, ya, Marza lo pedimos, vino y cuando ya lo pedimos en su día. Eh, hay muchos proyectos hmm. y, muchas y muchas declaraciones de intenciones, pero al final no se hace nada. Pues, y hay que darle una solución. Ya no por cómo han dicho, por lo que ha dicho... Por, por la polémica que se ha creado por algunas asociaciones que dicen que, bueno, pues que la gente va allí y que tiene derecho a estar allí y tal, ¿no? Pero... Eh, aquello hay que darle una vuelta y hay que recuperarlo y hay que, hay que tomar decisiones, que a veces es lo que creo que cuesta este ayuntamiento. Eh, eh, eh, Ay. Yo quería preguntarle, Ay. Esther, ¿en los presupuestos autonómicos del Gobierno del Botánico, dónde está el compromiso y contempla partida presupuestaria para la rehabilitación de Lord Elgat? Hay financiación para Lord Elgat. De hecho, ayer pude hablar con el consejero de cultura, con Vicent Marsá, que recuerdo es quien ha tramitado el proyecto eh, al final eh, del que se ha hecho cargo la Consellería de Cultura y que da a solución a la realidad del, del huerto. Eh, por lo que hablé ayer con el conseller, está pendiente de un trámite por parte de la Dirección General de Cultura y, eh, por tanto, eh, en cuanto se realice este trámite, será ya el último paso para que se inicie todo el proceso de licitación de la obra. Eh, una obra que recuerdo supone una inversión de cerca de un millón de euros para condicionar Todo es la casa dentro del huerto, que va a ser ese casa alfester y que además uh -huh. pues, va a permitir que las entidades festivas del municipio cuenten con una sede donde desarrollar sus actividades. Por tanto, creo que es un proyecto muy importante eh, y que se va a hacer realidad gracias a ese compromiso de la Consellería de Cultura. Y como digo, ayer precisamente pude hablar con el conseller que me indicó que ya con este último trámite de, de, que está en manos de la Dirección General de Cultura se eh, iniciaría ya el proceso de licitación pues te agradecemos que hayas hecho también los deberes, el alcalde sí, lo que hizo con Chimo Puig <risa> y ella con el conseller de Cada educación, con <risa> además de pedirle por supuesto al conseller que, bueno, que continúe ese plan edificante que tan buenos frutos nos está dando en nuestro municipio, que pueda incluir actuaciones fundamentales como el, la, el nuevo conservatorio de música para elche que okay, va a cumplir a la 40 rena, años. el aniversario sí que nos ha llegado justo esta mañana y que necesita desde luego de esa nueva ubicación con las condiciones y con el espacio necesario para que los alumnos puedan desarrollar su, su actividad con todas las garantías y tengo que decir que por parte de, del consejer también pues, está ese compromiso a poder a reali hacer realidad todas esas demandas por parte del municipio de Elche. O sea, en el segundo plan edifican ustedes piensan que la prioridad es el nuevo conservatorio. Sí, ninguna de ellas. Efect eh? efe efectivamente. Sería que se pudiera incluir. Sería un nuevo conservatorio en el mismo huerto y toda, o tienen ustedes terreno para. Saben que hay otros terrenos que están en el entorno de la universidad que están destinados a esto. Luego ya habría que verlo en detalle. Cuando se hiciera, esa es la previsión de momento inicial, ya. pero lo importante es contar con el compromiso, y desde luego el conseller lo que nos trasladó ayer es que, eh, que desde luego encaja ¿no? con las actuaciones. Los terrenos del campus son limitados y está el Palacio de Congresos, ¿finalmente irá en el campus de la universidad? Yo no tengo noticias de que vayan al campus de la universidad, <risa> pero además eh, en breve estoy segura que Pero podemos... tampoco de lo contrario. Bueno, <risa> Esther, ya eh, terminamos con la universidad precisamente, porque Justo Medrano, el antiguo decano de la Facultad de Medicina, ha emprendido una campaña, se ha dirigido a todos los grupos municipales para que reclamen ustedes al rector que definitivamente modifique los estatutos, haga lo que tenga que hacer, pero que la eh, inicial de Elche esté... En el logotipo Los de la aprónimos. universidad. Ustedes... Eh... Este asunto, esta campaña de Justo, esta petición de Justo Medrano, la llevarán al Pleno? Sí, efectivamente, desde Compromiso hemos registrado una moción en el que esa petición que realiza Justo Medrano, yo creo que de manera muy acertada, pues pueda ser validada por todos los grupos municipales que espero que sea así. Tengo que decir que la ley de creación de la Universidad Miguel Hernández ya incorpora, ¿no? Que sea la Universidad Miguel Hernández de Else. Soy consciente de que es un campus que tiene sedes en muchos municipios de la provincia, incluso en el extranjero pero eh, digamos que la base operativa de la universidad está aquí y tiene que llevar nuestro nombre eh, y por eso hemos tramitado esa propuesta que, que hacía Justo Medrano y así lo vamos a defender en, en el pleno municipal para que se normalice ese uso que digo ya recoge la propia ley de creación de, del centro universitario. Ciudadanos también. Pues Ciudadanos, también se reunió con. Yo también me reuní con Justo Medrano, también le trasladé la, la voluntad de, de mi grupo de, de presentar esa moción. Ya veremos si al final la presentamos o no, porque si ya se ha presentado por otro grupo también carece de sentido. Lo que sí que podemos intentar es transformarla en una declaración institucional que sea aprobada por todos los grupos políticos, que yo entiendo que no va a haber ninguna pega y que por lo tanto dar, demos soporte todos. Desde, desde el ayuntamiento a esta petición que tiene todo el sentido, porque en realidad el nombre de la universidad es Universidad Miguel Hernández de Elche. Pues esta semana ha sido una semana para no olvidar, desde luego que va a pasar a las crónicas locales por esa visita eh, inaugural del Instituto Vicen Periodista Vicente Verdú, que las obras han terminado, por ese acto, primer acto de homenaje a las víctimas del COVID. Y por esa movilización, la primera que se va a llevar a cabo de todas las fuerzas políticas, excepto Vox, en Alicante, para reclamar al gobierno de Pedro Sánchez que cambie ya ese modelo fiscal y haga un reparto justo de los fondos de las arcas del Estado a las comunidades autónomas, que como la nuestra, lleva muchos años pues, sufriendo ese reparto injusto. Uh -huh. Muchísimas gracias a Esther Díez, portavoz de Compromís y representante del equipo de gobierno. Espero que también ahora lo que toca es trabajar en mejorar los accesos al Instituto Vicente Verdú para que ese punto negro del tráfico se suavice, ya que no tenemos la ronda sur acabada. Y Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos, también muchísimas gracias, gracias. por aportar también. Esa fiscalización, si habéis visto, os he librado de hablar de los temas también más polémicos, como los sueldos de los concejales, el portal de transparencia. Bueno, bueno, bueno nosotras estamos encantadas de hablar de eso de cuando, tema, o cuando el, surja. O el no contrato de las exhumaciones. Bueno, es que sí, ese, bueno. ese tema ya está tan... <risa> cuando, cuando quieras, de todas maneras. Exacto. Armas. Pero había, había muchos temas que marcaban la agenda de la actualidad de esta semana. Así que dentro de 15 días volvemos otra vez a vernos para Perfecto. ver cómo funciona todo esto de la polémica política. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, gracias a ti. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 A quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch... ...han visto ustedes que a las 10 en punto por esa señal de televisión... ...como las portavoces de Compromiso y Ciudadanos... ...abandonaban el estudio de Teleelch en Radio Marca... ...después de haber participado en esa tertulia política de los martes... ...donde hemos hablado de todos los asuntos... ...que han marcado la agenda política de esta semana... ...importantísima, comenzó con la visita de la ministra... ...y terminará este sábado... ...con la primera movilización convocada por los grupos políticos... ...y entidades también económicas y sociales de la Comunidad Valenciana... ...para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez... ...una financiación más justa de la que tenemos en la actualidad. Y ahora continuamos en esta segunda parte del programa... ...hablando pues, de nuestros entornos naturales... ...y de las acciones que se llevan a cabo por parte de determinados colectivos... Para mejorar el medio ambiente y combatir así el cambio climático. En este sentido, Margalló, Ecologistas en Acción, demanda al equipo de gobierno, al ayuntamiento de Ilche, un plan de renaturalización del casco urbano y su entorno. Una reclamación que la han enmarcado dentro de la campaña de difusión del informe sobre las, las ciudades frente a la crisis ecológica presentado. ...por este colectivo con motivo de la celebración del Día Mundial de las ciudades... ...pues bien, para hablar de esos planes, de esas demandas ecológicas... ...tenemos con nosotros a uno de los miembros de Margalló... ...Ecologistes en Acción, Rubén Martínez... ...a quien damos la bienvenida, buen día, buenos días. Hola, muy buen día y bueno, muchas gracias por convidarnos aquí a este espacio... Eh, Rubén Martínez, eh, ¿qué significa eso de la renaturalización del casco urbano? ¿Qué pedís con eso? Bueno, eh, yo creo que es, que es bastante evidente, la palabra ya, ya lo dije, renaturalizar, tornar a convertir las ciudades en un spy más natural para todos y para totes, Y la verdad es que desde el nuestro colectivo, que ya aporten 40 y pocos signs a la ciudad, se emprende mate el mate in en realidad al final son acciones eh, de sentido común. Pero si volémanara a concretar un poco más, pues ya eh, un montón de de de zonas, de la ciudad que en las que se trabajar en aquel sentido. Y va desde cosas que pueden ser eh, tan contundentes o proyectos así na con mes grandes com e que van proposar a principis d'any que de la renaturalització del del pas del riu per la nostra ciutat, llevar tot de cement i tornar a deixar el de sense impermeabilitzar i, i, i rehabilitar aquest espai per a que continue torne a ser el corridor natural que que són els rius. Mm -hmm. Hasta cos sutiles Y con poder eh, cambiar eh la gestión de que es fácil de, del jardines y del spacks, que bueno pues hoy en día pues tienen mol de pavimento, el escoseis de las árboles eh son sumamente tits y el sofeguen, la inclusión de biodiversidad, la dejar de considerar eh, les fulges y les restes de biomasa con coma de coma de xayes comabrosta y y que son un recurso en realidad y y bueno y todas aquestes cosetes... nos nosaltres mm. que que fem les demandes o les reivindicacions de cara a la administració local que son els que tenen el poder més així, mm. per actuar, no podrían dir a gran escala, també fem un treball constant de difusie en de communicatie, en dat past bij tots en de pertotes. Het we hier in de kamer De cambiar onze eigen middelen en de eisen de de eisen van de Que van de eisen van de eisen van de eisen de eisen van de eisen de eisen van de eisen van sombroso... eisen van de eisen van de eisen van de eisen van de eisen van de eisen van de eisen van de eisen ...actuacjons... ...que zijn per a vosaltres insostenibles... ...com eh, portar sement... ...al rio Vinalopo... ...als uh -huh. jardins públics... ...o eh, llevar la brossa... ...quand no is brossa, la brossa natural... ...com pot ser les fulles caigudes... ...la poda que es is deixen als ors... ...de palmeres... ...o la, la, les herbes... ...que naixen. Exacte. Maar eh, Rubén, per què is insostenible... ...el sement...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 en, en el pis del río entonces matar la vida que, que abriría de tinder el río y que nos donaría unos beneficios que entendemos que es no es eh, una cosa inmediata observar pero como vivimos también los tres vídeos un poco más rápido que de que sería eh, desillable y y tenemos esa vista tan productivista de que siga barat de netellar, de que eh bueno pues estiga con con més eh, urbanisat, no? eh més, eh modernisat, més pero la veritat és que pavimentar tantes hectàries de de pis eh que fan que la ciutat es en encara més, que, que la terra no respire, que la qualitat de l'aigua eh es degrada moltíssim al, al estar en contacte directe en el cement, que te productes químics en la seva elaboració eh, eh bueno, eh además no ens fa ningún a de de les les plues que tenim aquí. Jo sé que podem pensar que és però en, eh, és al contrario. El, el ahí un, un gran canal sense nin, sense ningún, eh, element que relentirse el pas de i que, fas que això es, es en un ja, als je het ziet, is het een heel is het een heel del Maar als je het ziet, is het een heel mooi is een heel mooi uitzicht. Maar een heel mooi uitzicht. het ziet, het Pues al final de la de la nostra zona metropolitana, ¿no? Mhm, uh -huh. muy bien explicado el que uh -huh. porque eh, rebugeu la pavimentación el río, eh estorna como una pista per al per a donar Exacte. més força a l'aigua. Uh -huh. ¿I què passa en els barrancs? Eh, també eh una urbanització insostenible a Elche? Sí, totalment y de, de fet només que tenim que die animeren een voltet, waarvan de volkeren van de barrancen zijn, die zijn een ons en die hebben hier de si ha profilatie en de manier van vieren aan ons trederrain. Want als we dan in contact zijn, zijn we altijd profilatieve, altijd profilatieve, altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd que acumulen agua y están a banda de estar van urbanitzats y urbanisatie permetre que construït cases en zones que son realmente perilloses pa als propis habitants que estan vivint allí perquè quan plou molt aquí cada cada les plogues torrencials són més intenses eh pueden ser pedre mol incluso vides, ¿no? Que sería un desastre absoluto y creo es que a la banda de eso no sé fa pasear un poco que ibores se han convertido en el pas de, de les darreres de Cádiz en ab en abocados de deixalles industriales, de calçat i de altres industries que tenim a casa y bueno, y de la gente también cívica que que que ya per per per aquí donan voltedes fer barrancs que van en la seva furgona die het dedikt a tirar, les, no només les restes de poda, sino les restes del sobre de les seues obres a casa, les restes de pintures, van restes de electrodomésticos, y bueno, pues es absolutamente, eh, para mí es Maltris, que a mí me encanta, yo soy de hele, de hele, de toda la vida, mis pares son de hele, de hele, de hele, de hele, y siempre me han de eh pues a de hele, de hele, de su agradezco no?,... esa capacidad de apreciación que van a cultivar en mí con era Chicico y y yo pues me sorprendo más que pin 37 times y voy la degradas que, que, que estén uh -huh. en estos entorns naturales que, que, que para nuestra terreta son tan importantes no no más para nosotros sino para la biodiversidad que se acompaña se han convertido en en en y en en, en en puestos pres de boticia, ¿no? No pasa, no pasa esto que aquí estas dientes en esos que están protegidos, como el Coll de Galvany o el fondo. Efectivamente y o... a de, de que... maneo que més protecció, ¿no? Eh... Totalment, clar, y de fet ho, ho que supose que, que ho veieu, ¿no? Pues nosaltres donem la tabarra, publiquenles notes de prensa, ¿no? Este tema ahí con mira, ya ja están espesas los ecologistas, pero es que para para no daros observemos que es sumamente importante y es un problema de base el naturalizar, hay el naturalizar, el proteger los espacios naturales que tenim y que son singulares aquí de casa. Y es verdad que tenim el clode galbane, es verdad que tenim el fondo, que son espacios mol valiosos, pero tenim un una gran cantidad de sierra al norte del municipio. ...dat eh, que está que de de barrances han mucho valor ambiental, no només para para que aniguemos a pasear y a disfrutarlos, que es una cosa muy buen beneficio, eh, porque yo creo que todos a todos se ensagradan ahora disfrutar de la de la belleza y de la tranquilidad de la naturaleza, sino también pa pa la biodiversidad que nos acompaña, mm. no bueno, sí, <laughs> no? de, de la pirámide mm. de maar dat we een paar van gran grote familie eh, in die planeet vormen, dat ze allemaal die ze dat de natuurlijke systemen functioneren en dat ze een paar dieren zijn die ze dat zijn onze Deel meteen, ik heb de rest van de ESES. Bueno, pues, en en degradatie, noem het dat het Rubén, ja, dat ik vigileerde het patrimonium natural, eh, Elch, eh, ¿se puede arbeidar a la conclusie dat in crisis ecológica ben? Sí, ja, totalement. En crisis ecològica des de FED, dat we altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd bueno, el al 2020, mil no? creo que va a ser la impasada, el, el ayuntamiento va a declarar la, la climática nuestro en Spareis molver, pero sí que trabemos a falta que eh, bueno, administració un la administración cambie un la la manera de hacer política que se que es molde yestos y de, de declaraciones dice que es pues un foque más a ya ja saben que es complicado, ya ja saben que es difícil, ya ja saben que ya invertir recursos y reestructurar cosas, pero justamente ese es el camino que, que sentí que demanem que hem de fer entre todos y todas, no nomás de invertir, sino también de hacer mucha comunicación y mucha docencia desde la administración pública que sí que tele herramientas para arribar ...a gran quantitat de la població... ...i que nosaltres, com a un xicotet group ...de persones voluntarioses, pues fent tot el que està al nostre abast... ...pero bueno, tenim les nostres limitacions, no? Al final som tot persones voluntàries... ...que tenim okay. la nostra família, les nostres feines... ...les nostres coses, com tot el món... Uh -huh. ...i bueno, pues arribem, fins on arribem. Eh, malgrat així, eh, vosaltres sabeu demostrat... ...que no sou eh, un col·lectiu de gestos... ...sinó d'efets... Mm y precisamente este cap de semana no sé quién día, pero sí. va a a replegar la bruticia que se trobaba en quinna zona prop a la autovía A7. Sí, pues mira, si va a ser a qué es lummenje 14, que bueno, este muy contest porque van va a tindre una collida mol bo, ¿no? per par de, de la fideania, van a venir unas 80 personas y van a fer netella y y también una reforestació en la zona que está eh al costat del polígono de Carrus... per al al al pas del barran del Sarcs per per per es polígono de Carrus. Y bueno, nosaltres eh, portaven varios anys a que aquestes accions localitzades en el barran de Barbacena uh -huh. Pero con bueno, eh con tuit, no, que estem sempre mirant per, per el municipi es als canvis, és veritat i tot ho observem d'aquesta manera, crec jo que de einde van de zesde zesde en zesde zesde zesde zesde intensos, zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde la zesde de la zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde Y van friar aquí esta zona, porque bueno, está fuera de, fue una, una de seguridad, de coto de casa, ahora Matecha es pues esté en temporada de casa en cara y allá de Barbacena es coto de casa y mm -hmm. la resta de de Spice Publics también a la Serra en que no siguen coto. Durante la época de casa el cazadores pues tienen libertad pa para casar allí y bueno, como es una actividad familiar, eh van preferir no eh portar a, a la gente mm -hmm. Pero una banda aprofitando esto a pues a, a un yog mes seguro y pero a otra banda también aprovitar y comenzar a hacer acciones en un yog que al estar molmes pegada a la zona periurbana es eh pues es está molmes degradad y eh, está ple de deisayes de, de la industria y bueno y de dampoyes de cerveza y de bueno gente que pues va allí a pasar el rato y no tiene ninguna cura en, en el medio ambiente y en la suacasa que es al final lo que es en het bastante de bastante. mooie plek. Het is een hele mooie plek. Het is een hele mooie plek. Het is een hele mooie plek. Het is een hele mooie en Het is een hele mooie plek. Het is een hele mooie plek. Het is een Bueno, zijn interessant in het desarrolleren de de manier de sostenible posible y de manier de manier de manier de de de y de que de son eh manier y arbustos de de aquí de la nuestra zona que estén de manier y de pues van a plantar manier de manier de manier de eh arbres com poden ser els, els acebuches que són els les oliveres silvestres mm. i i també eh alguns, alguns pins carrascos i pins piñoners, alguns garrofers, que bueno que són els arbres nostres de aquí de tota la vida i que estan súper súper integrats, i que després també són els que els que esperen els animals i la biodiversitat que hi ha per aquí, els, els, els jabalís, les, les raboses el conis, zijn no, pues es en lo que están acostumbrados a, a convivir en el servicio de de refugis y de y de aliment. Y bueno, este esa filosofía u fem tots els anys. Vocali que el paisatge que que han eu treballant per a garantir-lo, aquí al municipi d'Elche. L'última pregunta, Rubén, la proposta de la renaturalització, on se fa? Amb una nota de premsa pública, on va a parar? al caixó del ajuntament, de la <laughs> generalitat. Bueno, es una muy buena pregunta. Nos altres entegades també su preguntem. Bueno, es, es innegable que sí que que sí que funciona, voy a el el exposarnos al final en en ese space publics y hacerlo desde siempre desde una motivación de crear coses millors per a tots i de millorar i no tan de de confrontarnos, de eh, eh no no nos agrada confrontar en ningún El que trate més explicar de la millor manera possible el per a què proposem les coses, no només el per què, sinó què és el que volen conseguir i què és de benefici per a tots i, i per a totes, eh, en cas des de la persona més rural y eh, i més de camp que tinguem, hasta hasta la persona més urbanita, tots compartimos el mateix aire, respirem el mateix, compartim el ...el mateix sol, compartim mateixos paisatges... I, ...i sentim que beneficie per a tots. I per això no ens cansem. Nosaltres, quan fem notes de prensa ...i les comunicacions, es passem a tots els grups cals... ...com vosaltres, per exemple, i bueno, és, és, la idea és que és un gust... ...sempre rebre eh, feedback, no?, I, i atenció, interès... ...per, per part d'uns i d'altres, que cada vegada és, és major... I, een mesje is, en dat is dat de conciënciën vaak van desarrollëren. En ik heb een que die ik net heb, die vandaag de dag de dag van vandaag de dag van vandaag de dag van y de dag van vandaag de dag van vandaag de dag van vandaag de dag van vandaag de dag van de de de que les nuestros portes están ubertes, que pueden ponerse en contacto per nos per el correu electrònic, per les nostres xarxes socials i que les sempre en un poquet intenses, <laughs> o sigui que dir, ja, val, hi ha molt que parlar. Hi ha molt que parlar sempre, i ho fem des de els nostres criteris i punts sí, de vista. Sí, exacte, i ubert sempre a a tot el món mm. i aquí no, no som sectaris, al contrari. ...sempre agraïm tot zijn punt de vista... ...i, i, i pensem dat het diëleg... ...i, i la concordia, des de concordie... ...desde is van de dingen... ...perduren in het temps. Pues, eh, Rubén Martínez, membre del collectiu Marga jo, ...ecologistes en acció... ...moltíssimes gràcies. Ja sabeu que tele Radio Marca... ...també staat al costa compromis... ...de garantir... ...el nostre medi ambient. Moltíssimes gràcies. Mm -hmm. Moltíssimes gràcies a vosaltres... ...per, per convidar-nos.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 ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...faltan cuatro minutos para llegar a las diez y media de la mañana... ...y después de hablar de ese plan de renaturalización del casco urbano... ...para proteger y defender nuestro patrimonio natural... ...que ha reclamado el colectivo Margallo Ecologistas en Acción, ...vamos a iniciar nuestra ronda de noticias... ...pero antes vamos a disfrutar de una canción... ...acaba de lanzarla el cantante gallego Andrés Suárez... ...conocido ya con una gran trayectoria consolidada y hay que recordar que Andrés Suárez fue uno de los ganadores del certamen de cantautores de Elche. Pues miren dónde ha llegado. Acaba de lanzar Un solo día. ¿Te acuerdas de mí hace demasiados was tú eras ik que iba je Yo de tu piel aprendí, no Niet no me mires así, deja que te cuente zo. no importa cómo me llamo. De tu olvido es una recta por la que todas caminan La vida desde entonces un concierto sin entradas para mí Si pudiera volver a mirarte y decirte que tengo la vida delante Y agarrarte la mano y contar los segundos temblá Eros, mijn kant? En er Teleelch Radio Marca La glorieta con Rosmar y Alonso Pues hemos llegado a las diez y media de la mañana y es tiempo para iniciar esa ronda de noticias con Marga García que se encuentra ya aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Bien, hoy vamos a comenzar hablando de esa incidencia de los datos del COVID porque ya están actualizados y dime, ¿cómo vamos? Bueno, pues eh, la incidencia se mantiene estable, apenas ha subido medio punto. Son 25,9 casos por cada 100.000 habitantes. Como digo, medio punto más que la actualización del pasado viernes. Eso está muy bien. Muy Si sí tenemos en cuenta cómo está creciendo en el resto de la Comunidad Valenciana y del país, y ya no te digo Europa. Sí, pues eh, han sido 22 los casos registrados en Elche entre el jueves y el domingo pasado sin ningún fallecido. Así como tú dices, una buena noticia uh -huh. que aquí en Elche por lo menos uh -huh. se mantenga estable y además en los hospitales eh, son cinco las personas ingresadas, dos en planta y tres en la unidad de cuidados intensivos. Pues si vamos también bien. sigue bajando también esa presión hospitalaria. Si vamos bien, eso se traduce también en el porcentaje de, de vacunados porque llegamos a superar o alcanzar el 80% Algo más de la media española y si la comunidad valenciana también va medianamente bien con respecto a, al resto, es porque la vacunación está funcionando. Sí, aquí en la comunidad valenciana es alrededor de un 90% las personas que tienen la pauta completa, aunque aún así son casi medio millón los valencianos que todavía... No se han vacunado y, bueno, pues... Eh... Y son ellos los que están cayendo, sobre todo en la hospitalización. Sí, porque el 90% de los hospitalizados en la Comunidad Valenciana son personas que no se han vacunado. Así que, bueno, eso pone de relieve lo importante de, de vacunarse. Por eso quizá también eh, el presidente Chimo Puig esté pensando en eh, aplicar alguna ventaja para los que estamos vacunados con la pauta completa. Sí, ayer bueno pues eh, destacó bueno la posibilidad de implantar el pasaporte COVID pues, eh, en algunos eh, espacios concretos como una herramienta bueno pues para animar a la gente que todavía no se ha vacunado bueno pues a que a que por fin se inmunice y que eso bueno pues como estamos diciendo beneficia claramente. Mm. Esas fueron declaraciones en, a las que os hizo, que os hizo a vosotros, a los periodistas, porque tú estuviste con Chimopuch, ¿no? Eh, Ayer. Esas fueron unas declaraciones que hizo antes. Se eh, visitó ah, otro vale. centro educativo de la Comunidad Valenciana, luego sí que ah, vale, estuvo vale. a partir de la una en el Instituto Vicente Verdú, pero no, allí no habló de COVID. Bueno, vimos tu crónica, muy bien hecha, Marga, hemos visto tu información, hemos hablado precisamente de esa, de esa visita en la tertulia política, por eso no te pregunto, Marga, no te pregunto, así que te libero ...de que me hables de la visita de la ministra... ...de lo que dijo o dejó de decir Chimo Puch o Vicent Marsá... ...eso sí, Esther nos ha comentado... ...que ella tuvo oportunidad de decirle a Vicente Marsá... ...que qué hay del Ordelgat... ...y Vicente le dijo... ...que está esperando a un informe de cultura... ...que dé el visto bueno... ...para licitar ya las obras... Eh, ...de rehabilitación de este huerto tan emblemático... ...que se encuentra en un estado vergonzoso, lamentable de abandono. Sí, además precisamente el Partido Popular hace unos días... ...bueno pues también recordó ese el estado en el que se encuentra... ...este del Ordelgat y pidió una rehabilitación urgente. Y ahora vamos a hablar con la Asociación Bolén-Palmeral... ...que también eh, calificó de preocupante la situación en que se encuentra... ...el del Ordelgat. Hablaremos en cuestión de minutos después de esta ronda de noticias... Que hemos comenzado con el COVID, te libero de la crónica de, de la visita de, de la ministra de Educación, pero no te puedo librar de la crónica de sucesos, por desgracia. Ayer no la tuvimos, pero hoy sí tenemos que hablar. Sí, bueno, pues eh, dos apuntes eh, sucesos. Primero, un accidente que tuvo lugar ayer eh, por la tarde. Un eh, trabajador quedó atrapado debajo de un camión mientras lo estaba reparando en un taller. Eh, de Elche, un hombre de 54 años que fue trasladado por politraumatismo al Hospital General de Elche en la Ambulancia de Soporte Vital Avanzado. Y no es el único suceso porque además la Policía Nacional ha desarticulado una organización que distribuía cocaína a otros traficantes de menor entidad. Los agentes encontraron una vivienda donde se traficaba con estupefacientes y comprobaron ...que la mayoría de estas personas, pues luego las distribuían en distintos puntos de la ciudad... ...y la operación eh, concluyó con cinco detenidos. Bien, esa es la crónica de sucesos y las previsiones... Eh, ...bueno, antes de las previsiones informativas de hoy, recordar que mañana... ...y es algo que también hemos hablado en la tertulia, mañana Elche rinde homenaje a las víctimas del COVID... Sí, a partir de las 7 de la tarde será en la Plaza de Baix, si el tiempo lo permite, si no ese acto se trasladará al eh, Gran Teatro. Y bueno, pues como tú dices, rendir homenaje a todas las personas víctimas eh, del COVID durante esta pandemia y también los eh, trabajadores esenciales que durante todos estos meses han seguido trabajando a diario. Así que bueno, un recuerdo muy merecido a todas estas personas. Un acto tan importante en el día central de esta semana en el que, evidentemente, Teleelch estará para retransmitirlo en directo. En directo. A las 7 de la tarde comienza en la Plaza de Bash. Y ahora sí, hoy martes 16 de noviembre, ¿qué previsiones tenemos? Bueno, pues el edil de Derechos Sociales visita uno de los talleres que se están llevando a cabo para prevenir el consumo de alcohol. ...en los jóvenes... ...además la Edil de Cultura presenta la exposición... ...entre luces y sombras... ...en las Clarisas... ...y el Edil de Deportes... ...presenta la subida al racó de la Morena... ...y antes de irte... ...me pica la curiosidad... ...¿Hubo alguna anécdota ayer con tanto séquito... ...institucional en el... Eh, ...Instituto Vic Vicente Verdú? No, la verdad es que no... ...muchísima gente... ...muchísima... Sí. Como, ...como tú ayer comentábamos ese séquito... ...cuando viene la ministra... Ah. ...vienen muchísimos más... Eh, estuvo prácticamente casi toda la corporación o todos eh, los miembros del equipo de gobierno en pleno. Faltaron dos personas como curiosidad. Todos hicieron una foto con la ministra, pero claro, faltaban esos dos concejales. Así que muchísima gente que fue ayer. Eh, hoy estaban lamentando que faltase la oposición en pleno, no fue invitada. No, nadie de la oposición estuvo en el acto. Todos querían salir en la foto, menos la, la oposición, que la marginaron. Pero Esther, portavoz de Compromís, lo ha lamentado. Ella ha reconocido que en esa foto también debería estar toda la corporación. Bien, pues muchísimas gracias, Marga García. Volvemos y a la una. A la una hoy sí, hoy sí que me toca. Hoy estarás. Hoy sí, no tengo visitas ahora <risas> intempestivas. Sí. Así que sí, a partir de la una aquí estamos para, bueno, pues, eh, para informar de todo lo que ocurra durante este martes, en nuestra web, telex.es y también pues, esta noche, con Salva Campello, todas las imágenes. Pues muchísimas gracias, y sobre todo porque este día va a ser a priori, informativamente hablando, algo tranquilo. Esperemos. <risa> Eso es lo que deseamos. Muchísimas gracias, Marga. Hasta luego, Ros. Hasta luego, Ross. Hasta luego, Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la crónica deportiva... ...con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol vuelve hoy a los entrenamientos... ...al filo de las diez y media para preparar el próximo partido de liga... ...que será este domingo a las seis y media de la tarde. El Elche recibe al Betis de Manuel Pellegrini... ...que viene en el peor momento de la temporada... ...a pesar de su quinto puesto en la liga en primera división... ...pero tras la derrota en el derbi contra el Sevilla... Añadido a la derrota en la Europa League contra el en 4-0 y el 3-0 que le endosó el Atlético de Madrid en el Wanda, buscarán una victoria para reaccionar ante un Elche que también necesita los puntos para intentar volver al camino de la victoria y sobre todo para salir de la zona de descenso. Esa es la conjura entre técnico y futbolistas en estos días en los que no ha habido fútbol por las elecciones. El técnico del Elche podrá contar con la plantilla al completo para ese importante partido. Recupera a Raúl Guti una vez cumplido partido de sanción y a los lesionados Tete Morente, Piatí Palacios, que se perdieron el partido frente al Mallorca. También espera contar entre hoy y mañana con los internacionales Enzo Rocco y Johan Mojica, que jugaron el primer partido clasificatorio para el Mundial de Qatar con sus selecciones, Chile y Colombia respectivamente, y que tampoco han podido jugar. El segundo encuentro, puesto que vieron cartulina amarilla y la sanción les impide jugar ese encuentro. Buena noticia, sin duda, para Escriba, puesto que vendrán antes y más descansados. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y cerramos con la información meteorológica. Veamos qué tiempo nos espera para los próximos días. El tiempo. En Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, el anticiclón nos ha dejado una noche fría con procesos de inversión térmica en el sur del Candelx, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch hemos registrado una temperatura que ha rondado los 11 grados. En el sur del Candael, en pedanías como Matola o Derramador, se han alcanzado respectivamente los 4-5 grados. En Valverde también 5 grados. En Torrellano la temperatura no bajaba de los 10 grados, al igual que en Santa Pola. Hoy vamos a tener una jornada con predominio cielos despejados. En el último tramo de la tarde, hoy ya entrada la noche, veremos algún intervalo puntual de nubosidad. El viento flojo de noroeste por la mañana, por la tarde se activará de componente este con rachas en torno a los 25. 30 kilómetros por hora y las temperaturas diurnas a la baja máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 19 grados en buena parte del territorio no pasarán de los 19 20 grados. A partir de mañana miércoles ya vamos a tener algunos cambios, nubosidad en aumento, incluso se podrían escapar algunas gotas por la tarde, sobre todo en la franja litoral. El viento flojo de componente norte, temperaturas que seguirán bajando, sobre todo las diurnas máximas en torno a los 18 grados, mínimas que de nuevo durante esta madrugada en la ciudad bajarán hasta los 11 grados. El jueves cielos muy nubosos o cubiertos a partir de media mañana con algunas precipitaciones de carácter débil, el viento flojo de componente este, temperaturas diurnas que no pasarán de los 17 grados, el viernes ambiente más soleado con algunos intervalos puntuales de nubosidad sobre todo tipo bajo, temperaturas sin cambios significativos y de nuevo para el sábado nubosidad en aumento incluso se podría escapar alguna gota.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Eh, hemos llegado a las 10 y 42 minutos de la mañana y estamos ya encarando la recta final del programa La Glorieta. Lo vamos a dedicar a hablar en los últimos minutos a los presupuestos autonómicos, a los presupuestos de la Generalitat Valenciana, porque la Asociación Bolén Palmerar los ha criticado por falta de inversiones para el Palmeral ilicitano. Consideran escasas las partidas que aparecen y también ha mostrado su decepción. ...por el dinero que finalmente han destinado... ...para su propuesta aprobada y recogida... ...en los presupuestos participativos... ...de la Generalitat del próximo año... ...los primeros que se pondrán en marcha... ...la propuesta de esta asociación... ...es hacer un corredor ecológico... ...que va a unir los huertos de palmeras... ...con nuestros espacios naturales... ...pues bien, para hablar de este asunto... ...tenemos a la presidenta de la asociación... Susi Gómez... ...a quien de nuevo damos la bienvenida Susi, ...muy buenos días... Hola, buenos días, Romery. Ha habido actividad este, este último mes en torno al Palmeral, con la ley aprobada, con los presupuestos autonómicos aprobados y con una declaración, un aniversario, ahí a la vuelta de la esquina, el próximo 30 de noviembre. Así que tendremos más tiempo para hablar, Susi, sobre el Palmeral. Pero ahora, lo importante, los presupuestos autonómicos reflejan realmente la verdad de, de las promesas y anuncios y compromisos, Que, que realizan nuestros gobernantes políticos. ¿Cómo, ¿Cómo tratan los presupuestos autonómicos de 2022 al palmeral ilicitano? Pues eh, como hasta ahora, porque no, ha habido, no hemos observado ningún cambio. En el proyecto de los presupuestos que, que está discutiendo ahora la Generalitat Valenciana siguen apareciendo eh, los raquíticos 50.000 euros para gastos del patronato del palmeral que sabéis que esto desde hace solo dos años, porque hace a partir de hacia atrás dos años eran 10.000 euros. Uh -huh. Esa es toda la inversión que realiza la Generalitat Valenciana en el Palmeral del Che de Patrimonio de la Humanidad. ¿Y, ¿Y a qué se destinan esos 50.000 euros? ¿En qué se gasta el patronato del Palmeral esos 50.000 euros? Pues lo hemos preguntado en varias ocasiones, pero no, no nos han dado ninguna respuesta. Los gastos pues eran gastos de personal, imagino, nos han dado muy ¿En, en qué van? Porque o sea, nosotros cuando, cuando conseguimos que se pasara de estos 10.000 que ya eran ridículos a por lo menos aumentar en 40.000, o sea, hasta 50.000 euros, eh, queríamos que fuera para eh, re, rehabilitar y remozar toda la estructura hidráulica de, de las acequias de palmera Y es, claro. nos parece que no se han invertido en eso, Desde así luego. que no, no sabemos exactamente en qué, a, a dónde han ido a parar. Pues cuando os contesten, si es que os contestan eh, sobre el destino de esos 50.000 euros, pues eh, podremos hablar. Pero eh, por lo que has comentado, Susi, eh, ¿dónde está ese compromiso de la Generalitat Valenciana de financiar el 50% del mantenimiento total del Palmeral eh, tras aprobar la ley? pues en estos presupuestos no aparece. Eh, nosotros, es verdad que, que el ayuntamiento ha anunciado que van a hacer un estudio para mm, hacer un, un listado o saber el total de, de los gastos que, que, que tienen en, en el Palmeral. Nos ha extrañado que no lo supieran, pero bueno, nos ha extrañado o no. no nos ha extrañado. bueno no, eh, saben, no saben cuánto gastan en el Palmeral, no lo tienen pero lo contabilizado. Tendrá. Pero bueno, van a, van a contabilizarlo. Imagino que en Valencia pues, están esperando a tener este documento para, para luego empezar a apoyarlo económicamente. Pero es que vamos a perder un año, porque si no, no aparecen en estos presupuestos, pues ya en todo 2022 no se va a invertir un euro más en la mejora del Palmeral. Pero el Eso coste, es lo triste. Ya, lo, que, de, claro. lo, que, lo que estás diciendo, Susi, también sorprende, porque el coste del mantenimiento del Palmeral está cuantificado las facturas están en el ayuntamiento los presupuestos se liquidan año a año y Héctor siempre ha dicho que son más de un millón de euros lo que cuesta mantener el, el palmeral o los huertos claro. eso es lo que oímos por parte del arquitecto municipal de Julio Sagasta cuando lo dijo ahí mismo en la mesa de, la, de cultura del Skor cuando se discutía las las enmiendas o los, las modificaciones que aportábamos los distintos asociaciones y personas él habló de un millón millón y pico Pero es una apreciación, porque imagino que, que el tema del palmeral, como está tan disperso, no, no está centralizado en, en ningún lugar todo el tema del palmeral. Sabes que unos uh, trabajos dependen de parques y jardines, de medio ambiente, de cultura, en fin. Y, eh, está tan entonces, disperso que creo que ni ellos mismos saben vale. exactamente cuánto gastan en el palmeral. Pero, Pero no, no sí entiendo nosotros... una cosa, un momento. Ya que estás diciendo, está tan disperso esto del palmeral, ¿para qué sirve el patronato del palmeral? Pues eso me pregunto yo. Claro. Bueno, sirve para lo que sirve, porque ellos se dedican a controlar eh, pues la tala de palmeras, los movimientos, los trasplantes, eh, que, los, eh, bueno, que se respete la, la ley anterior del 86 en cuanto a la protección de las palmeras como, como, como planta, como árbol. Eh, y tiene mucho papeleo en, en ese sentido, pero ya, bueno, ya sabemos que no tienen más, eh, no sé si es posibilidades económicas, de personal, en fin, uh -huh. para realizar otras, otras tareas muy importantes sobre la gestión de la promoción de palmeral, etcétera, etcétera. O sea, que, que creemos que el palmeral, esperamos que a partir de, de la mejora que supone eh, la nueva ley, ...del palmeral, el patronato también cambie, de, de, pues sí. cambie totalmente. Pues se necesita porque mientras, esto, mientras estamos hablando... ...el palmeral pues sigue ofreciendo una imagen deplorable. Exacto, Hay huertos abandonados y la foto que más identifica a este desastre... ...es la de Lord del Gat. La hemos tenido Exacto, publicada en muchos medios de comunicación... ...por cómo se encuentra en estos momentos... ...el PP lo ha denunciado... ...vosotros eh, pensáis que la situación es preocupante... ...y ayer mismo tuvimos al, al responsable... ...al conseller de Cultura y Educación, Vicente Marsá... ...aquí en Elche... Esther Ríez, la portavoz de Compromís... ...le preguntó qué hay sobre la rehabilitación del Ardelgat... ...y dijo que la financiación está... ...por eso te pregunto... en ...¿los presupuestos autonómicos... ...viene consignada una partida... ...para rehabilitar el Ardelgat en 2022?... No, no nos consta. Parece ser que ese dinero lo van a sacar de alguna partida genérica, porque no consta específicamente que haya ninguna, ninguna partida presupuestaria para la mejora de los relatos. Nosotros esperábamos, lo que te decía al principio, que, que no que ya… ...aumentara muchísimo la, el presupuesto que dedica la Generalitat al palmeral delche... De ...sino que, que hubiera como una señal, ¿no?, que, que subiéramos un, un poquito estos 50.000 euros... ...porque, como tú bien dices, las condiciones en las que se encuentra el palmeral... ...son muy mejorables, eh, se necesita dinero para reponer palmeras... ...la basura que inunda el palmeral es increíble, la limpieza tiene que ser continua... Eh, la imagen de las acequias y de los partidores de las acequias con piedras puestas con, con, con plásticos negros, eso no tiene ningún sentido. En fin, eh, la mejora de la calidad del agua. Hay tantas cosas que ya, que ya se pueden empezar a mejorar, porque es cierto que hace falta el, la redacción final del el plan director de Palmeral. Es necesario este documento, pero hay muchas más cosas que ya sabemos que se pueden mejorar con un poco más de, de dinero. Bueno, pues mientras tanto. No solo... Sí. No, mientras... no solo en referencia al Palmeral. Sí, sí, sí. Eh, hay, porque en Dios. Hay, otro... eh... hay otros asuntos. Sí, hay Hemos, está... que... Hemos estado hablando con Marga, y yo, con Legistense en Acción, y está ese plan de ah, renaturalización. Perfecto. Pero Exacto. vamos a hablar de un proyecto que es vuestro, que es de la asociación y que, mira, casualidades de la vida. Dejamos el Palmeral porque ya está todo hablado, por desgracia, de cómo se ha reflejado en los presupuestos autonómicos. Hay que mejorarlo. Veremos si nos hacen caso, eh, ya que se está debatiendo esos presupuestos en el SCORS. Pero, por casualidades de la vida, vosotros, la asociación, habéis conseguido por primera vez, en los primeros presupuestos participativos, colar un proyecto, el de, el de unir <risa> los huertos, la chascha verde y blava, que significa hacer un corredor ecológico, corredores, sendas, que unen los huertos de palmeras con nuestros espacios naturales, el hondo, eh, el pantano, eh, en fin, eh, todos los espacios naturales que tenemos. Bien, Exacto. ¿cuál es uh -huh. el dinero que ha destinado para ese corredor verde y, y, y, bla y blau? Con chacha, sí, verde y blava. Sí. sí, nos ha sorprendido también que solo... Eh, ...han presupuestado 18.000 euros... ...repartidos en dos años... ...o sea, 9.000 para el año que viene... ...y otros 9.000 para el año siguiente... ...para la redacción de los estudios técnicos necesarios... ...nos parece un poco justo... ...bueno, yo no entiendo mucho... ...lo que cuesta un estudio técnico... ...de, de este calibre... ...pero me parece poco dinero... Y, y, ...y repartido en dos años... ...bueno, eso nos hace ver que se va a retrasar... ...el asunto... ...un poquito... ...pero bueno, es una buena noticia... ...que por lo menos por un sitio se empieza... Uh -huh. ...queremos... Eh, ...porque... Si, si, ...si buscamos un poquito las cosas que se están haciendo... ...y no más lejos de la comunidad valenciana... ...en, en Valencia... ...yo el otro día buscando información... Eh, ...se está realizando ya... ...un cinturón verde... ...alrededor de, de toda Valencia... De, ...de la ciudad, pero bastante amplio... ...que incluye muchísimas... Eh, ...poblaciones de... ...de la... cercanos a, a Valencia se están haciendo muchísimas cosas. Aquí en el sur, como que parece que, bueno, no, no me gusta decir que, que, que estamos sí, abandonados, pero sí. se hacen muchísimas menos cosas y menos inversiones, y es verdad que sí, es una queja que, que, que siempre estamos con ella, pero que es bastante real, entonces ya es hora de que se invierta también en, en mejorar la, estas... ...este ambiente, mm. este medio ambiente donde vivimos nosotros... ...porque claro. la, las personas vivi vivimos en este... ...necesitamos de, de esta regeneración... De, ...de los alrededores de las ciudades... ...que sean más pues, amables, más sí. verdes... Sí. ...y con más sí. biodiversidad... ...pues después de hablar contigo, contigo Susi... Eliminando. ...desde luego... <risas> ...después de hablar Susi contigo hemos llegado a la conclusión... ...o llego a la conclusión de que... ...la movilización que tenemos este sábado... ...para reclamar todos los valencianos... ...una, infra, una financiación más justa en la comunidad valenciana... Tiene que también ir eh, pues con otra movilización de todos los alicantinos, todos los ilicitanos, todos los de las comarcas del sur, de una financiación más justa dentro de la Comunidad Valenciana, dentro de los presupuestos del gobierno valenciano para nosotros, porque ya está bien, de que la provincia de Alicante sea la más castigada o la última en el reparto de los fondos económicos, del dinero de todos los contribuyentes. Susi Gómez, muchísimas gracias. A ti, por por darme esta oportunidad de, de explicarnos. Gracias. Buen día. 101.4. Teleelch Radio Marca omdat je nog steeds meer leuk zijn, we proberen de activitats van de campagne Elch Friday. Het is de volgende 12 al 27-27 activiteiten hebben activitats voor de animatie als carters comercials. Vine a la Festa del Comerç. Vine a Elch Friday. Consulta de programma aan elche.es. Comerç d'Elche. O tens tot. O tens a prop. Regidoria de Comerç. Ajuntament d'Elche.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 ...hay un vehículo para cada persona... ...nosotros los tenemos todos... ...grupo Serrano Automoción... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues hemos llegado ya al final... ...de este programa... ...La Glorieta... ...y nos vamos con la música de Ringo Starr... ...con también el ritmo del rock... ...les dejamos con nuestra compañera Rosa Lucas... ...en el programa Entre Amigos... ...y nosotros regresamos... ...mañana miércoles... A las 9 de la mañana con la tertulia de los periodistas y mañana tenemos también concertada la entrevista con el alcalde de la ciudad, Carlos González. Mañana es el día en que se rinde homenaje y recuerda a las víctimas del COVID y agradece a todos los trabajadores de los servicios esenciales su ayuda para sobrellevar esta pandemia. Hasta mañana.